muchacho buenos días, hombre, vea ese poco el mensaje, por Dios santo, bien estaba mi teléfono, me metieron a ese grupo y ya el teléfono se me está electrocutando, está pesado, sáquenme muchachos, háganme caso, hombre.